Por citar un ejemplo, un comercio cualquiera, esa persona va directamente a la cárcel. Esto lo dije muchas veces: las cárceles están hechas para los pobres.、Ajá. Solamente van a la cárcel los pobres. Los ricos, famosos y poderosos, se mantienen en libertad. Lo hacen esperar el juicio en libertad. Esto viola, pero.、Eh, lo máximo que tenemos, e s la Constitución Nacional. Sí. Que dice que en su artículo 16, que todos somos iguales ante la ley. Esto es una gran mentira, no somos iguales ante la ley. Nosotros, ciudadanos comunes, no somos iguales a Budú, a Debido, a Cristina, a Romina Picolotti, que fue secretaria sí, de Medio también, de Ambiente,、también. le robó al pueblo argentino con los gastos del. Del erario público、sí. y hace siete años que está en libertad, nunca tuvo juicio. m i r a cómo la protegieron.、Sí. Entonces, lo que quise dejar en claro es eso: si la señora Cristina Fernández espera el juicio en libertad, la población carcelaria argentina ronda los 70 mil, las 70 mil personas,、Ajá. 30 mil, más o menos entre 40 y 50 por ciento. Sí. No, tienen, no tienen juicio, no fueron condenados. Algunos apenas están imputados. Esto es un horror. O sea, imputados y presos, decís vos. Están esperando en la cárcel el día que se haga el juicio. Claro. ¿Qué? Para que determine a ver si es culpable o inocente.、Ajá. Violando también el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.、Ajá. ¿Y s a b e cuándo quedan en libertad? Pasa un tiempo, cinco años más o menos, le dan por cumplida la pena y queda n en libertad. Y ¿Qué? nunca se supo si esa persona fue o no fue el autor del delito. Claro. Pero por las dudas lo metemos preso. Sí. Y el juez tiene en su artículo 319 del Código Procesal de la Nación la facultad para decidir quién, a quién le d i c t ó prisión preventiva y a quién no. Los dos motivos principales son el peligro de fuga y el peligro de entorpecer el proceso. Ajá.、Uh -huh. Una persona, como lo puse ahí, de 25 años, como está llena la cárcel, entre 20 y 30 años e s la mayor población, la mayoría no sabe escribir,、eh, no sabe leer, nada. No tiene recurso económico como para escaparse. Es decir, esa persona difícilmente se escape o si se fuga, lo van a encontrar rápidamente. Una persona millonaria, con todo el poder que tiene, se toma un avión, desaparece y no lo encuentran más. Entonces, en eso es, hay mucha más posibilidad de que la señora Cristina Fernández se pugue a que un muchacho、eh, cualquiera. Y la otra cosa que tienen en consideración si van a entorpecer el proceso. Un muchacho con esas características jamás. Podría entorpecer el proceso, no se acerca ni a la vereda de tribunales. En cambio, la señora Cristina sí que lo entorpece. Por ejemplo, se,、eh, se despatrimonió, transfirió todo su patrimonio, estando en libertad.、Eh, bueno, sigue diciendo barbaridades de los jueces, como ha dicho ahora. Tiene jueces amigos, tiene jueces que ella misma ha nombrado. Mirá si no puede entorpecer el proceso. ¿Qué? Esa puede mucho más que una persona que no tiene conocimiento de nada. Entonces yo digo claramente: si la señora Cristina Fernández espera el juicio en libertad, amparado en la ley, Sí, digo, sí. Y la Constitución Nacional,、sí. más de 30.000 personas hoy en Argentina hay que dejarlos salir de la cárcel. Ese número, que... Ese número que escribiste realmente me, me sorprendió, por eso quería también hacerte esta nota, Nico. Pero sí, c a m l i t o están ahí esperando el juicio, no se sé sabe si son o no son. Entonces, si somos t o d o i g u a l ante la ley. Bueno, que se cumpla. O sea,、eh, a、y、ver que... si entiendo, Nico. Si somos todos iguales ante la ley, tenía que ir presa ya. Eso es lo que、o、querés que decir. Quede... O, o Que o... queden en libertad los... <risa> o、claro, s Claro, o sea, igualar, decís vos. Pero por supuesto.、Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene la señora Cristina Fernández que lo tenga? Eh, eh, eh, qué, ¿Qué diferencia hay por lo, por lo entre e o él... Por lo visto, tiene 10 mil millones de razones. Claro, tiene 10.000 millones, y yo creo que más también. Pero... <ríe> por eso, Carlito, esto es muy injusto. Yo conozco las cárceles, he entrado muchas veces. <ríe>、eh, vos sabés, tenés mi edad, recordás eh, eh, la desgraciada muerte de esa nenita allá por el Canal 16. Sí. Que el pueblo se volcó a la calle、uh -huh. por la presión social, dijeron acá tenemos al asesino y todos nos fuimos a casa tranquilos. Ese chico, a los dos años y medio, le hicieron juicio y vieron que no tenía nada que ver.、Uh -huh. Y murió de SIDA. n e n í a n a d u e v e Después murió de contra, SIDA. ¿no? Contrajo SIDA, contra、sí. SIDA en la cárcel y a los dos años y medio se murió. Sí, sí, de a u e Mirá lo que se hizo. Entonces, la cárcel está llena de personas así. Claro. Yo no te digo, bueno, le abrimos a los violadores que se sabe que eh, eh, hay millones, hay muchas. Este, el código dice que con semiplena prueba o indicios vehementes ya es motivo para imputarlo y procesarlo y tenerlo detenido. Me hago indicios ¿Indicio? vehementes,、mm -hmm. una pequeña cosita. Sí. Y bueno, esto de la asociación ilícita de un presidente,、sí. eh, por, por favor,、eh, lo, los fiscales consideraron esto un sistema criminal para vaciar la sarca del Estado.、Uh -huh. Y esto no es, esto es, cuando vamos al hospital y no hay insumos, perdonad la palabra, pero puteamos al director, a los médicos, a todos. Toda esa plata no va a los hospitales, a las escuelas, a los jardines, a las cloacas, al agua, a las necesidades básicas que tienen las personas. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. Va, es Se i c s roban ese dinero y nos quedamos sin cosas en todas esas que son fundamentales y lo sufren principalmente la gente de menos recursos. Y van Ahora, a la cárcel、sí. los m á s Pobres. Qué paradoja, ¿no? Que, que un gobierno peronista esté acusado de robarle al Estado y、eh, perjudicar a los más pobres cuando se llenan la boca de la justicia social, ¿no? Bueno, con eso lograron es un, estar tanto es, tiempo es una en、paradoja. el gobierno. Es una paradoja enorme. Ellos lo hacen intencionalmente. Sí, claro, bueno. Es una política. Pero ya sería parte de otra charla, Nico. Sí, sí, sí, parte de otra charla. Yo te llamé básicamente por lo que publicaste en tu Face, que es tremendamente compartido. La verdad que es récord de cosas compartidas esto que escribiste. b u e n o sí, A mí me sorprendió, porque vos sabés que los escritos largos en Facebook no se leen. No, es cierto. Y sin foto menos. Eh, y sin, sin foto, foto menos, menos. Viniendo de mí, que escribo siempre para d i v e r t i r l o un poco,、sí. pero esta vez no, soy abogado, tengo conocimiento de eso, y digo, no puedo dejar pasar esto. Tengo que.、Eh, mucha gente lo sabe y mucha gente no. Bueno, le voy a escribir a la gente que no sabe. Bueno, y yo, y yo quería este, que lo. Que por ahí ayudar un p o que llegue a un poquito más de gente, ¿no? Pues tenemos un montón de seguidores,、eh, Guille. Me、ponga. alegro. Sí, sí, tengo muchos y, y bueno, y ahí v i s t e a la gente que lo compartió, eso me sorprendió. Pero mejor, mejor que se sepa. Ahí está. Acá la cuestión jurídica es: si la señora Cristina Fernández está libre. c O de esa semejante imputación,、sí. dejen salir a más de 30.000 personas que están en la cárcel.、Sí. Y si no, que la señora Cristina Fernández inmediatamente sea detenida. Sí.、Eh, sí. No tenemos país si no respetamos la Constitución Nacional. No、sí. hay país que pueda salir de,、eh, de este barranco que estamos metidos hasta el cuello sin respetar la Constitución Nacional, por favor. Nico, Nico, para,、sí. para irnos, te voy a, a leer un mensajito este,、sí. que un poco muestra el otro lado del mostrador. n o Sí,、eh, dice: Bueno, primero que dice que no, al final de todo, dice que no pertenece a ningún partido político. Muy bien, dice, ¿no? Pero cuando te lo leas, te vas a dar cuenta que no es así. Dice:、sí. si somos todos iguales ante la ley, miembro, miembro pone, ¿no? Pero dice: miembro、sí. tendría que estar preso, Macri también, con toda la evasión de dinero que hizo al exterior. Creo que todos los políticos son corruptos con C,、eh, sí. solo que algunos se habla y otros no. Y no pertenezco、bueno. a ningún partido político, dice. Eh, eh, está claro que defiende p a r a la victoria, <risa> pero le, le, le, le puedo. Le puedo contestar. Sí, dale. Fernando Niembro también tendría que estar preso. Claro. Porque a mí no me interesa de qué partido es. Niembro está procesado, que vaya preso inmediatamente. Claro. Yo, hay cientos y miles de ejemplos. Tomé este. Porque es una noticia que ayer conmovió, no solo la Argentina, el mundo conmovió.、Uh -huh. de, de Niembro el mundo no sabe nada, de Cristina Fernández sí. <risa> no, claro. claro. Macri, Macri no está procesado ninguno. Dicen de las cuentas offshore, lo están investigando, cosa que me parece muy bien, pero muy bien. Pero no está procesado. Ah, mira. Y, y si Macri tiene que ir preso, que vaya preso. Claro. Pero que vaya claro, preso. Claro, m e j o Y yo,、claro. para los funcionarios públicos, y también lo escribí ahí, me gustaría que el Congreso Nacional reforme el Código Penal y el funcionario público que roba, aunque sea un peso, una unidad de moneda que tenemos, le den 100 años de cárcel. Claro. Porque、sí. le roba a 40 millones, no le roba una paradería, un, le roba a todo el país, le roba a los enfermos. Sea quien sea, 100 años preso, no me interesa de qué partido, no me interesa de nada. Y te digo algo que hay, que esto lo repito en particular, pero lo voy a decir acá también. Yo vivo con el peso de 649 muertos en la guerra de Malvinas. Uh -huh, uh -huh. Era amanecer y ver quién murió.、Uh -huh. Amanecer y ver al lado tuyo quién murió. Entonces a mí no me interesa quién esté de presidente, de nada. Yo quiero una república hermosa. Honrar a los muertos sería tener una república. De... Verdadera, igualitaria. La desigualdad que tenemos en la Argentina y en el mundo mata a seres humanos todo el tiempo. Entonces, yo quiero la Argentina hermosa para que la sangre que quedó ahí y las almas puedan descansar en paz. Eso es lo que me moviliza a mí.、Seguro. No me pongan rótulos de política, eso no me lo pongan, les repito, que vayan presos todos, todos, todos. Seguro. Creo que quedó claro. Sí, quedó claro. Guille,、eh, te quiero mandar un saludo enorme. Gracias por atenderme el teléfono. Gracias. Como siempre t estoy a atender.、Eh, y, esta tú... noche acosté cuando más temprano, porque <risa> a esas horas salí. Aquí... Y, y ya cambié el Dolphin lo voy a probar ahora porque. No, después, después, voy, después voy y te doy un curso, quédate tranquilo, porque es lo más grande que hay el Dolphin. Me sorprendió, sí, sí, tengo, me sorprendió acá, me acá tengo, no, ya tengo uno como el tuyo, así que. Ah, bueno, bueno. Después te doy, te doy un curso de cómo se hace. Nico, bueno, que tengas un. Feliz año nuevo lo i z a ñ mismo, lo mismo, lo mismo. Para y quiero. p a r a todo, a todos, todos los que están oyendo y. Si hay una palabra que no me cae bien,、sí. es cuando escucho a alguien que dice, no se puede, no puedo, no lo voy a lograr. Por favor, no lo digan más. Se puede, se puede, hay que levantarse en la vida y seguir.、Claro. Se puede, la vida está llena de piedras. El camino al cielo está lleno de piedras. Bueno, hay que sortearlas, hay que pasarlas. Yo salí de un infierno muy grande, me caí ocho millones de veces. Me levanto y sigo como puedo. Pero no se entreguen, ese es mi deseo para el 2017,、sí. para todos. No se entreguen, no se dejen estar, no se abandonen. Sigan, sigan y sigan. Felicidades para todos, todos, todos. Guille, muchísimas gracias.、Eh, y, Un abrazo grande. Y muchas gracias también por, por compartir estos momentos、eh, con nosotros. No. Y quiero volver a agradecerte. Sí. Públicamente,、eh, porque lo vi en la película también, este, en,、sí. el, en el momento que vos estabas recogiendo la tierra que me trajiste de Malvinas que tengo acá en la radio. Así que te quiero、sí. volver a agradecer porque tengo un, un pedacito de Malvinas acá en la 106. Sí, pero que la gente sepa también que ese día yo estaba en Malvinas,、sí. me llaman del lobby del hotel. Y me dice, tiene una llamada, señor. ¿Y cómo una llamada? Y eras vos. Sí, sí. Vos no sé cómo hiciste, llamaste al hotel y me permitiste traer tranquilidad a mi casa. Sí, sí, fue un placer. eso. Yo me acuerdo,、sí. me acuerdo, que te decía, avísenle a mi mamita, avísenle a mi、sí. mamita, porque yo ya había hablado con mi señora.、Sí. Avísenle que está todo bien. Entonces, lo que hiciste vos, para mí es inolvidable también y que la gente lo sepa. Bueno, este, Luis, Lo que vos me ha ayudado. Un placer, un placer y, y me encanta que tenga, tengas estos, estos momentos que, que gracias a, a que estudiaste, gracias a que sabes tu profesión, la puedas、sí. vol, volcar como la volcas y la, la juntas con la actualidad para poder entenderla mejor. Así que. Bueno, bueno, te agradezco, agradezco Carlitos. Por supuesto,、eh, recibiré mensajes、no、en contra, e no, no importa. Acá todavía uno Nadie,、sabe. yo gracias a tantos años de terapia, logré entender <risa> claro, que hay、claro. mucha gente que no me conoce, hay mucha gente que no me quiere y hay mucha gente que me quiere. Bueno, vivan tranquilos. Como quieran, gracias, Nico. Te mando, abrazo, gracias. te mando un abrazo grande y que gracias, tengamos, tengamos todos un feliz 2017. No te quiero escuchar decirnos que no se puede. Ay, abrazo grande, Nico. Si yo pensara que no se puede, la 106 no hubiera cumplido 20 años. Por supuesto.、Claro. ¿Y dónde empezó la 106 públicamente? ¿Dónde、eh, empezó? En Nico, en el b a r r c i t o m i o q u e dijiste, che, poné 106, a ver cómo se escucha, y no paró nunca más en 20 años. Y te,、no、nunca más, te acordás? Te felicito por todo lo que has invertido en la radio, porque eso no se logra con una maquinita así nomás. Yo ando por la provincia y te escucho en c h i v i l c o y te escucho por 9 de julio, por r o que p é r e z、sí, por Lobos. Eso requiere mucha inversión, mucho profesionalismo. Te felicito. Gracias, Nico. Saludos enormes para vos y、grande. toda la familia también. ¿eh? Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Chao, chao. Chao.